...Glorieta, con Rosmari Alonso. El lugar donde duerme la historia son los archivos... Esta misma semana está dedicada a estos espacios y el Archivo Histórico Municipal de Elche lo celebra desde el pasado lunes con talleres y visitas guiadas para mostrar su gran riqueza. Por ello, hoy tenemos aquí a la responsable del Archivo Histórico Municipal de Elche, Carmina Verdú. Muy buenos días, Carmina. Buenos días a todos. Bien, pues primero, eh, ¿qué me puedes decir? del Archivo Municipal de Elche, del Archivo Histórico de Elche. ¿Por qué es tan singular? El archivo es muy singular porque recoge documentación desde la Edad Media y, aparte, porque se ha ido incrementando a lo largo del tiempo con otras colecciones procedentes de otras instituciones y personas. Por ejemplo, por sí misma, la colección de Pedro Ibarra es muy singular, o Es muy rico los archivos de lo que llamamos la sección de archivos del agua con los archivos de la acequia mayor, de, de la acequia de Marchena y el año pasado con Nuevos Riegos El Progreso incrementamos. ¿Esto qué supone? Las donaciones todavía, el año pasado teníamos Nuevos Riegos El Progreso. Uh -huh. ¿Qué es, ¿Esto qué quiere decir de, de este archivo histórico? ¿Hay, es, las donaciones eh, ponen de manifiesto la buena salud de la gestión del archivo? Bueno, esperemos que sí, ¿no? que se trate de eso. Lo que nosotros tenemos claro es que en este momento es un momento trascendente porque se está cambiando la, la administración todo a formato electrónico y lo que nos gustaría es que puesto que el archivo tiene instalaciones y personal técnico cualificado para recoger toda la documentación patrimonial de, de la ciudad en papel es un poco un objetivo estamos trabajando en ese sentido que no quede nada que se pueda perder porque nosotros no hayamos hecho lo posible bueno pues qué donaciones os esperan para 2023 pues de momento ahora tenemos una pendiente pero lo estamos negociando Claro. Que recientemente han, en, han entrado en el archivo por depósito, que también es una forma de que los propietarios se guarden la propiedad, pero puedan de, mmm, poner su documentación al servicio de todos los ilicitanos e investigadores. Eh, han entrado por depósito eh, el archivo de los arquitectos Serrano y José Amorós. Con lo cual pues, vamos ampliando la... Uh -huh. digamos las disciplinas que pueden entrar en el archivo sé que tenéis varias instalaciones la sí. de San José y la de Carrús sí. en el puente del Bimilenario sí. allí van los documentos contemporáneos y los sí. históricos se quedan en el archivo de San José sí. Eh, pues hemos tenido que hacer esa división, sí, en, en los documentos que están en las oficinas, que queremos también ir recogiendo todo el papel de las oficinas cuando ya no lo utilicen, claro, y llevarlo al depósito municipal de, de Carrús. Y en San José, pues como tenemos la sala de investigaciones donde se ha quedado toda la documentación historia, histórica propiamente dicha, aunque toda es histórica. ¿Y quién va a los archivos? Uy, en... Muchísima gente. Por la eso, no, no que... solo los investigadores, no solo los no, que estudian en la universidad mmm, y tienen que hacer tesis. Efectivamente, pues la verdad es que las, los archivos han cambiado mucho desde ese lugar de erudición que podía ser y ahora cualquier persona que pueda tener interés y no solamente una difusión universidad, nivel universitario, sino porque esté interesado por la historia de Elche, por personajes de Elche y por su propia familia, vienen al archivo a buscar los de la documentación necesaria. Pues esta semana es la Semana Internacional de los Archivos, habéis comenzado desde el lunes con talleres y visitas guiadas, sí. ¿cómo están resultando? Bueno, ¿Qué, ¿Qué talleres pues, se han llenado? La verdad es que ha sido, no contábamos con esta respuesta porque coincidió la difusión un poco con el cambio de, bueno, con las elecciones y... Y como que la noticia ha quedado en un segundo lugar, pero se han llenado todos los talleres y las visitas prácticamente las tenemos ya llenas. La respuesta ha sido buenísima y estamos muy contentos porque para nosotros es precisamente lo que comentábamos, una forma de acercar el archivo a personas que tradicionalmente no, no llegaban a él, ¿no? y estos talleres nos permiten un contacto distinto con los usuarios. Los talleres, por lo que he visto, son de escritura antigua pues y de sí. genealogía. A ver, este año decidimos dedicarlo especialmente a la escritura, la escritura ¿no? uh -huh. en este momento también de cambio en que todos son tables y ordenadores, y hemos hecho un taller de lectura de documentos antiguos para que la gente pueda enfrentarse a un documento descrito de forma manuscrita sin miedo. Después hemos hecho un taller de caligrafía creativa que lo ha dado un diseñador gráfico que trabaja esta técnica para comprender el ductus, el movimiento que tiene una letra hecha con caña. Y después el, este es nuestro taller estrella que es el de aprender a hacer tu árbol genealógico porque tiene muchísima demanda. Pero, ¿en el archivo municipal puedes encontrar a tus antepasados? o te, sí, sí, Yo sí. tenía entendido que, que en las iglesias. Claro, bueno, sí, es cierto. Es las iglesias, es donde estaban los registros parroquiales de bautismo, matrimonio, etc. Pero nosotros tenemos la documentación de cuando el registro civil era municipal... Mm y de los padrones más antiguos. Entonces, uh -huh. lo que sigue es cierto es que ya no hace falta acercarse al archivo municipal para comprobarlo porque todo está digitalizado y se puede hacer si uno es de Elche, pues puede entrar por lo menos a su árbol desde nuestra web. Bien, pues el árbol genealógico parece que es la estrella. Sí, eh, hay eh, mucha gente a, interesada, la verdad. Y acapara, pero no es lo único. ¿Y cómo conserváis vosotros eh, este, eh, estos fondos de una ciudad con dos patrimonios de la humanidad? Uh -huh. Bueno, pues. Bueno, con tres. Sí, <risa> con el tenemos... Museo escolar. Procuramos cuidar al máximo lógicamente las medidas de conservación. La verdad es que la documentación está bien conservada para todo lo que ha sufrido y anualmente tenemos una partida dedicada a restauración y a digitalización que ya se ha, conserva, eh, se ha, vamos, se ha consolidado a lo largo del tiempo y establecemos políticas sistemáticas para, para que todo dure muchísimos, cientos de años más. Pues Carmina, eh, mañana, mañana viernes, mañana, la gente que quiera ver cómo ah, conservamos claro. y todo esto puede verlo porque... Pero no os confirmáis solo con unas visitas guiadas y unos talleres, también habéis consolidado, lleváis ya tres, tres años consecutivos entregando un premio de investigación ¿Qué objetivo tiene este premio de investigación del Archivo Histórico Municipal de Elche? Bueno, Elche tiene un archivo muy rico y tiene una dificultad que es que no tiene Universidad de Historia Facultad de Historia aquí en, en la Universidad Miguel Hernández. Entonces, a veces andamos un poco escasos de investigadores que quieran continuar una línea que después se pueda aplicar a la universidad. Entonces, El objetivo de este premio es acercar a la gente más joven, ponérselo en bandeja, vamos, para que puedan consultar estos fondos, darle las mayores facilidades posibles. ¿Y qué premio es? Eh, ¿Es, es el que, premio de investigación. Sí, pero la cuantía. Eh, ah, vale, sí. ¿En qué está dotado? Eh, sí. Mm, 2.500 euros. Ah, está bien. Es, sí, es, es atractivo. Un, ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que sea menor de 35 años y tenga un grado superior puede presentarse. La condición es que trabaje fundamentalmente No toda, pero fundamentalmente documentos del Archivo Histórico Municipal. ¿Para qué? Para que puedan ser aprovechados mejor y para que puedan ser siempre difundidos, que siempre estén, sean noticia. Aunque no tengamos Facultad de Historia, supongo que la convocatoria bueno, de este año, eh, ¿cómo, cómo ha ido? Abierta. ¿Pero cómo ha ido? Bueno, pues mañana sabréis la persona ganadora. Sí, pero ¿cuántas, ¿cuántas obras se han presentado? Eh, se presentan poquitas todos los años todavía. Se han presentado tres, Uy. más o menos como todos los años. ¿eh? Tres, mm. es como tú has dicho, se nota que hay una, no hay una facultad de historia, aunque sí, la tenemos muy cerca en la Universidad sí. de Alicante. Eh. Mm. Bien, pues, Carmina, eh, con el premio de investigación, con las visitas guiadas y con los talleres de escritura, con esto estáis celebrando la Semana Grande de los Archivos, sí. ¿por qué coincide en la primera semana de junio? Porque es, es el día es... 9, el día 9 es eh, el Día Internacional de los Archivos porque es cuando se, se creó el Consejo Internacional de Archivos después de la Segunda Guerra Mundial para defender la importancia de conservar el patrimonio, porque muchas veces... Tú sabes, se queman los archivos como forma de hacer desaparecer pruebas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se ha hecho coincidir en ese día de creación del Consejo Internacional de Archivos y se celebra mundialmente. Este año, la policía, por supuesto, que es la que realiza el trabajo para recuperar fondos que quizá pertenezcan al archivo y que en un momento dado desaparecieron. Pero eh, este año, por ejemplo, hubo mucha preocupación porque salieron a subasta pública varios archivos de Pedro Ibarra uh -huh. eh, que se supone que deberían haber estado en, en, el, en el de San José, en vuestro, en vuestro poder, en, en el poder del, del pueblo ilicitano. ¿Qué ha pasado con, con estos fondos eh, pues que sí. se subastaron? Lo que te puedo contar es que el archivo ha informado en función de los documentos que tenía los informes y toda la documentación que tiene depositada en el archivo. El resto, el proceso, no es nuestro. Y claro, llega es policial. Es una está claro. sobre una investigación. Pero vosotros siempre estáis vigilando, ¿no? Que nada se pierda y que el tesoro histórico no, quede que es, en es los función, archivos. Es una no solamente nuestra, sino de la biblioteca y de los museos, de todos aquellos que trabajamos por el patrimonio, eh, vigilar porque porque se conserve. Carmina, ¿cuál es la joya de la corona del archivo municipal Ay, histórico? Sí, sí, me preguntan mucho Siempre. por esto, pero cada uno tiene su propia joya, ¿no? O sea, de, desde luego hay documentos mmm, curiosísimos, o sea, muy, muy importantes de valor, ¿no? La consueta, el códex, y, pero cada persona yo pienso que en función de la investigación que esté haciendo, eh, claro. tiene unos documentos que son su objeto de valor. Para mí son los libros de sitiadas, porque tienen muchas cosas m, prácticas, bajan mucho. ¿Qué son también. los libros de sitiadas? Bueno, son unos libros que mmm, no se conservan en todos los archivos. Están los libros de actas eh, de, com, de, del Consejo, ¿no? uh -huh. de las reuniones del Consejo. De consell. los ayuntamientos sí, antiguos. igual como que continúan hasta nuestros días, uh -huh. serían como la continuación, o sea, el antecedente, sí, los libros de pleno. Y entonces, digamos que los libros de sitiadas es donde, cuando el, el Consejo ordena, hágase el inventario del hospital, Los libros de sitiadas recogen el inventario del hospital. Vaya. Entonces, son unos libros que tienen aspectos muy. Mmm, que puedes ver la vida cotidiana. Eh, todas las órdenes que toma el Consejo, y no solo como una orden, no solo como un documento administrativo, sino como algo más que refleja la historia. Pues que sirva tu entrevista para hacer un llamamiento a esos jóvenes investigadores Venga, de la historia para que, que, se animen, claro para que, que vayan, sí. porque hay joyas como los libros de sitiadas. Gracias, Carmina Verdú por conservar este tesoro, nuestra historia.